Comenzó formalmente con el registro de posesión el día viernes, así que en 15 días estaremos viendo los resultados y comenzando la obra, si todo Bien. está en orden. Bien, eh, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos eh, cuánto tienen previsto, Julieta? ¿Qué montos manejan? La obra inicialmente consta de 1.200.000 pesos. Eh, eh, está planteado varias etapas. Eh, lo que vamos a plantear ahora eh, son alrededor de dos mil, o sea, el total de la obra es, son dos mil metros cuadrados de vereda uh -huh. lo relevado consta de cinco mil ochocientos metros cuadrados más o menos, que se estará pidiendo a futuro ¿no? uh -huh. así que bueno la idea es eso, comenzar con, con esta plata que tenemos ahora, que tenemos aproximadamente seiscientos mil pesos del total eh, y digamos la promesa es que todos los meses está entrando una parte Así que, bueno, eh, la idea es trabajar con las cooperativas de mujeres, que ya tenemos hablado todo con ellas, y estaríamos comenzando si todo está nuevo dentro de 15 días. Bien. ¿El eh, el registro de oposición ya está disponible, Julieta? Sí, sí, sí, ya está disponible. Y la gente se puede acercar a la municipalidad. ¿Para ¿Alguna duda? No hay problema. Bien. Bien. Bueno, eh, ¿qué calles tienen previsto este, en el inicio? Eh, todo el reglamento se hizo en función de la calle Moreno en su totalidad, la calle Italia desde la de Doresteña y la San Martín, eh, la, primera, la primera cuadra. Bien. ¿Del lado de, de las colonias ferroviarias serían? Exactamente. Mm. Bien. Bueno, ¿cuánto paga el vecino, Julieta? El vecino está pagando eh, unos 570 pesos al metro cuadrado aproximadamente, Eh, Y, y la idea es, bueno, nosotros vamos a ir, eh, por supuesto que la prioridad son las veredas que son que están inexistentes al día de hoy. O sea, hay veredas que, que están rotas, hay veredas que hay solamente tierra, digamos, no hay veredas, entonces vamos a, a dar inicio en las que estén en el, en el peor momento, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa con aquel vecino, Julieta, que tiene la vereda hecha? El vecino que tiene la vereda hecha. Y en buen estado, por supuesto, directamente no entró en este relevamiento. Ajá. Esto solamente se trata de veredas rotas o inexistentes. Bien. ¿Con qué material se van a hacer? ¿Qué terminaciones van a tener las veredas? Las veredas van a tener una, una resistencia muy buena porque las vamos a hacer con un camión mixer de H17 hormigón. Así que son veredas, eh, por supuesto, que tienen una larga vida útil. Eh, constan de un contrapiso de aproximadamente 10 centímetros. y una carpeta de 2 o 3 centímetros sobre la que se van a colocar unos moldes. Uh -huh. Bien, ¿Tiene, digamos, algún tipo, digamos, a ver, de, de, de detalle la, la vereda o, o, o va a quedar lista para que el vecino pueda agregarle después un mosaico que quiera? No, no la idea es esa, que la terminación sea es en estos moldes, uh -huh. lo que va a dar un, digamos, una, una figura unificada en todo el veredad. Bien. Bueno, un vecino de, de, con 10 metros de frente, ¿cuánto va a pagar? Un vecino con 10 metros de frente, estamos hablando que son eh, 57, eh, te dije 572 pesos al metro cuadrado. Ajá. ¿Serían 20 metros cuadrados con 10 metros de frente? Sí, de, a ver, eh, todo depende del, del cantero. Ah. Estamos planteando canteros eh, con, la, con las medidas que corresponden por la ordenanza. también se puede plantear la la, la senda digamos de, de cantero alargada Ajá. pero o sea no todas las veredas van a tener los mismos metros cuadrados funciona esto no, está bien bueno lo que pretende de con esto es que la vereda sea útil que la vereda esté hecha de acuerdo a las ordenanzas que si hay que poner un árbol no se rompa futuro todas estas cosas están planteadas como para que esto sea duradero ¿no? bien ¿La labor se va a llevar a cabo con una cooperativa, con varias? ¿Qué, qué, qué acordaron, Julieta? No, eh, la idea es trabajar con todas las cooperativas, eh, pero hay cooperativas que van a estar dedicadas a otra cosa. Está eh, también empezando, por empezar, la construcción del CCI de Villamite, una ampliación, que una de las cooperativas está dedicada a esto. Otra de las cooperativas está dedicada a hacer unos, unos baños en el programa de erradicación de letrinas. Y bueno, el resto de las cooperativas van a estar trabajando en vereda Bien. Bueno, eh, Julieta, ¿cómo puede pagar el vecino este costo? Eso está planteado con un descuento eh, por pago contado y en, en 5, 10 y hasta 10 de cuotas. Después, bueno, cada uno se puede acercar a, a hacer más íntima la consulta, ¿no? Uh -huh. Bien, digamos, ¿y hay alguna contemplación en lo social para algún vecino que no pueda afrontar este... este este cargo? Sí, sí, por supuesto. En cada en caso, cada bueno, el vecino tiene que acercarse al municipio para analizar la situación. Bien. Julieta, ¿qué pasa con algunas veredas eh, que tienen otras problemáticas en, en nuestra localidad? Como, por ejemplo, no sé, la calle Juan B. Justo, que tiene desniveles luego de construido el asfalto y demás. ¿Van a encarar esto? Sí, la idea es eh, unificar los desniveles. Esto comenzó... en realidad justamente por eso porque en las veredas hay veredas que por más buenas que estén eh, hay que hay que sortear eh, escalones eh, en función a, a la gente que, que está más imposibilitada ¿no? Uh -huh. bien bueno la idea digamos dentro de lo de lo que se pueda son es más las veredas bien ¿Cómo debe hacer eh, el vecino aquel vecino que quiera Utilizar el, el registro de oposición a la obra para hacerlo, para, para concretarlo. Tiene que hacer cargo de acá al municipio y hacer su descargo. Le van a guiar cómo hacer. Bien. Julieta.